ley que nos ampare porque nos la voltearon por un decreto. Y esta situación de vivir en un virreinato aparentemente, se está manejando todo por decreto, hace que nuestra república pierda la posibilidad de justamente ser eso. Y nosotros tenemos la obligación, los dirigentes, de volver a que Argentina sea una república para todos los trabajadores.